Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte muy bien. Bueno, me alegro, mejor así. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, tenemos varios datos, este, Jorge, bastante frescos de la última semana, de los últimos 10 días, algunos de acá de la región y algunos un poco más este, lejanos, Estados Unidos concretamente. Y bueno, por ejemplo, para arrancar, se publicaron los datos de compraventas inmobiliarias en el mes de julio del año 22, o sea, s a c e Par de meses, en donde se n o t a una nueva recuperación en las ventas, en las compraventas a nivel nacional aumentaron un c a t o r c e coma doce e por i n total o t de compraventas fue cuatro m inmuebles. l t r e e s c i t cuarenta o ocho s n y i En el caso el concreto de Maldonado, hay, es uno de los pocos departamentos donde cayeron las compraventas, pero relativamente en forma marginal, desde seiscientos setenta nueve, y que fue julio del año veintiuno, a seiscientas treinta nueve, y 6 3 e Que fue en el, año, el mes julio del año 22. O sea, una caída, es uno de los pocos departamentos, hubo n tres departamentos en realidad que cayeron、eh, las ventas, pero、eh, en realidad es porque a partir de justamente mayo, junio, julio del año pasado es cuando pegó el salto importante en el total de ventas en la región, en, en el departamento y,、eh, de Maldonado y en el país en general, y a partir de ahí se ha mantenido、eh, en el entorno de 600, 700, algún mes excepcional, como siempre es, a veces diciembre o marzo. Eh, pero se mantienen en buen, este, en buen número. Es un número interesante porque está implicando que el mercado inmobiliario definitivamente ya salió、ah, hace tiempo del estancamiento de la pandemia. a p u r o Mauro, Mauro sí, puntualmente sobre ¿Sí? esto. No deja de llamarme la atención casi la misma cantidad de transacciones en el 21 que en ahora, cuando en julio del 21 todavía el tema de la pandemia tenía su protagonismo y se estaba de alguna forma también esperando la reactivación económica del país. No、sí,、atención. pero es, es, es correcto lo que tú dices, pero nosotros notamos que ya a partir de la mitad del año pasado,、eh, el sector inmobiliario de compraventa, ¿verdad?, se、uh -huh. recuperó, más allá de no haber salido todavía de la pandemia completamente. Si bien, bien se estaba encaminando la salida,、eh, era notoria la, la diferencia que hubo con respecto, a, por ejemplo, la primera mitad del año 2021. Claramente hay un quiebre a partir de mayo, junio y a, par y a partir de ahí, hasta la fecha. Eh, esos valores se mantienen, o sea, ese crecimiento se mantiene bastante estable、eh, a nivel nacional y concretamente también a nivel departamental. O sea, sí, o sea que este... por, año, por año hay 7 o 8 mil transacciones, más o menos.、Eh, exactamente, en el、o、departamento、mínimo. de Maldonado, ¿verdad? Exactamente, ese es el número. Estamos hablando es de bienes inmuebles. Bienes inmuebles,、eh, Bien. solamente inmuebles. ¿eh? Compraventas、Bien. registradas, puede haber alguna otra promesa, sí, ese tipo de cosas. ¿eh? Claro. Estas son las que realmente se han registrado, de l o s cuales este, se tienen datos, ¿verdad? El resto que se ha vendido de alguna manera o se está para vender o se ha hecho algún compromiso o algo y no se ha registrado todavía, esas no están comprendidas aquí en este número. v l a l o El otro dato que también es interesante y positivo es el aumento de. de e l crecimiento económico del segundo trimestre cerrado、eh, a junio, al 30 de junio, también publicado por el gobierno, marca que con respecto al año 2021, el trimestre, segundo trimestre, creció un 7,7%. Claramente, acá tenemos efecto pandemia.、Eh, el año pasado, a junio, todavía teníamos un problema serio en la pandemia. Eh, aquí este, claramente está diciendo que nuestra economía se recuperó a nivel macroeconómico, a niveles pre-pandemia. O e sea, n lo que es la macroeconomía, la situación ya está、eh, ha superado los niveles del año 2019. Y con respecto al primer trimestre, o sea, al cierre de marzo, el crecimiento económico fue del 1,1%. s í Obviamente, un número menor porque ese trimestre ya marca un. Este, Una salida con respecto a los datos que teníamos el año pasado. Lo que pasa es que cuando uno mira la interna de este crecimiento económico, ahí la situación es un poquito más preocupante, por más que sigue siendo positiva, porque los sectores que más crecieron son los que están vinculados con el agro, con el agro la agropecuaria, con la salud, educación y actividades、eh, de servicios. Y con energía y gas. Y cuando uno observa estos tres rubros, ves que se debe a situaciones que difícilmente se mantengan en el tiempo. Concretamente, agropecuaria creció fuertemente por la, la producción y exportación de soja, a los precios que manejamos hoy, que no se van a poder mantener por mucho tiempo. En el caso de energía, gas y agua, está muy vinculado a la posibilidad, a las lluvias que unieron y a la posibilidad de producir con energía hidroeléctrica en lugar de otros, otras fuentes de energía mucho más caras. ¿Sí? Y en el caso de salud, educación y servicios varios, va de la mano de la recuperación de la educación y,、eh, pública, básicamente, a partir de、eh, la cantidad de horas trabajadas ya en salones, a diferencia de lo que teníamos el año pasado. Bueno, estas tres cosas, que si bien son positivas que hayan existido, no se van a reiterar el próximo año por obvios motivos.、Mm, en la soja es probable que los precios empiecen a bajar un poco. Y en los otros dos casos es difícil que se vuelva a mantener la situación o mejorar la situación con respecto a lo que vimos. Y del lado de la demanda pasa algo parecido. Hay un aumento fuerte del, gobierno, del gasto del gobierno vinculado a la educación pública, una inversión importante en la formación bruta de capital fijo vinculado a UPM y al tren, a las nuevas este, inversiones de AFE. Y finalmente,、eh, lo que tiene que ver con los hogares es el que menos aumentó. 5,6% e l que está más rezagado. De, de forma tal que los datos no es que sean malos, pero va a ser difícil que se vuelvan a reiterar en el mismo trimestre del próximo año. Y finalmente, Jorge, para redondear, eh, eh, hemos visto en esta semana un aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, en la Reserva Federal, algo ya lo habíamos visto anunciado la semana pasada, y ha caído bastante、eh, el, los valores financieros, en las distintas bolsas de valores. El Dow Jones, el s p Standard Poor s 500, han vuelto a valores de diciembre del año 2020. Esto sí que es pre, este, casi que pre-pandemia, ¿verdad? O sea, retrocedieron dos años en los valores, avisorando futuros aumentos de la tasa de interés en los próximos meses.、Eh, lo bueno de todo esto es que el petróleo ha bajado, se mantiene por debajo de los 80 dólares el barril, y esa es una buena noticia, capaz que nos dan un poco de respiro, y este mes el combustible no solo no sube, Sino que baja, no a niveles prepandemia, mucho pedir, pero por lo menos ¿eh? algún peso más que vaya acumulando la baja que ya vimos el mes pasado. Redondeando, este, eso es lo que tenemos para decir, Jorge. Bárbaro Mauro, nos reencontramos la semana que viene. Gracias por tu aporte. Con gusto, buena semana para todos. Gracias, chao. Frecuencia abierta.